Dije a la pasada almanaque, dije pasitos, dije bueno, das ideas Juan, me dice Paola Torres desde la producción y para hablar de ideas o de dónde viene la idea de que el 420 quedó como un número muy relacionado a la marihuana es que hoy estamos en contacto con Ayelén Vitale, una activista podríamos decir de, no sé si del THC, del CBD, ¿de qué? Le preguntamos ya mismo a Ayelén Vitale, buenas tardes. Acelén. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá Juan Pablo Bertolini te saluda, te damos la bienvenida a la siesta que nos fue. Somos un espacio que está acostumbrado a tratar bien a sus eh, columnistas, entrevistades. Así que, bueno, eh, te damos la bienvenida, Helen. Bueno, muchas gracias. Ya Hacía rato que no estaba en Kermés y ya extrañaba mucho ese aire kermesero. Claro, bueno, pero andaste, anduviste por otros espacios, por otros horarios, viste que por ahí te maltratan, no sé, no sé, algo, algo. <risa> <risa> algo no, jamás, Algo pasó, jamás, jamás. algo pasó. Bueno, Angelén, no, no, jamás. Este, no quiero que se llene de humo la conversación, pero ¿por qué hoy es el día de la marihuana? ¿qué, o, o ¿Cómo sería completa la frase, Angelén? Primero quiero redondear sobre algo que dijiste, si era activista del THC o del CBD Muy y me bien. parece que está bueno lo que tiraste, me hizo reír. Eh, soy una activista del THC, Muy bien. lo digo así al aire. Bueno, acá estamos sí, en bueno, un horario THC... eh, adulto, así que las cosas hay, así se dicen, así como lo dijiste. Claro, sí, bueno, pero tengo mis fundamentos, no, todo, todo es mi, mi teoría al respecto. Pero sí, soy una activista de, del THC. Si queremos separar entre el THC y el CBD, que es lo que quiere hacer la industria médica, ¿no? Piensan que el CBD, como no es una molécula psicoactiva, es la, es la molécula medicinal y en realidad no es así. Eh, todos los compuestos que tiene la planta tienen un potencial terapéutico, no solamente el CBD. Incluso miles de estudios plantean que el CBD solo o que cualquier otro cannabinoide aislado no funciona de la manera en la que funciona, y están todos en conjunto, junto también con los terpenos y los flavonoides. Muy bien, muy bien. La verdad es que pensé, sería... pensé a Yelén que ya estaba comprobado científicamente esta, esta eh, funcionalidad del, del aliazón del CBD y el THC, este, que ya había sido sacado del medio el tema. Este, pero bueno, hay, hay cosas que tiran para atrás, que tiran para atrás, y en eso históricamente si hay alguien que sabe o alguna cosa que sabe de que tiren para atrás es la marihuana. Eh, ¿Podés hacernos un repaso de cuál es la situación actual Ayelén? De, del cannabis eh, frente al mundo en este momento de pandemia y todo lo demás, pero no nos vamos a escapar también de hacer un poco de historia sobre la prohibición que todavía pesa uh -huh. parcialmente en el, en el THC sí, o, sí. El, o en el cannabis. Agarrá por sí, donde sí, quieras, Agelén. Sigue pisando fuerte la prohibición. Bueno, la situación, digamos, a nivel mundial, lo que sucedió el año pasado fue que modificaron la ubicación que tenía la marihuana en la lista de drogas peligrosas que cuando se prohíbe en la Convención Única de Estupefacientes del 1961 en la ONU, eh, categorizan a la marihuana como una droga peligrosa, adictiva y sin potencial terapéutico y el año pasado se pudo quitar de ese lugar que es la lista 1 y fue a parar digamos a la lista 4, es, es un cambio por decirlo, tampoco es que es tan significativo porque eh, hay países que avanzaron igual sin que la marihuana esté en la lista 4. Un ejemplo puede ser Uruguay, que es el primer país en legalizar la marihuana, y el segundo es Canadá, que hoy en día tienen una regulación total sobre la sustancia no solamente medicinal, como lo tienen otros países, incluso Argentina. Eh, lo que tiene que ver con Argentina, respecto a nuestro país, en marzo del año 2017 se, se aprueba la ley de cannabis medicinal, la 27.350, Y se establece que, bueno, que la marihuana tiene potencial terapéutico y no mucho más porque no se reglamentan un montón de artículos de la ley hasta el año pasado también, es decir, que estuvo bailando ahí eh, la ley tres años sin que, la, sin que la reglamenten, sin que la regulen. El sueño de los inocentes. Exacto, y actualmente, bueno, tenemos ahí en funcionamiento el Reprocan, que es el registro de, de autocultivadores, de cultivadores solidarios, eh, está empezando a funcionar, eh, ya sé que por ahí nos podemos poner un poco ansiosos en este tema, pero vamos de a poco, incluso la Municipalidad de Santa Rosa también está trabajando con su ordenanza, que ya la tiene también desde el año pasado, así que, bueno, a bajar un poco los niveles de, de ansiedad y, y esperar, esperaría trabajar sobre todo, ¿no? porque no nos vamos a quedar sentados a, a esperar que la regulen como ellos quieren sino también trabajar en conjunto para que salga la regulación de la mejor forma posible. Tal cual, tal cual. A Yelén, también esto va de la mano con lo que está pasándole y con lo que están haciendo muchas personas por sí solas eh, que lejos de buscar un formato colectivo empiezan a luchar contra la propia vergüenza, contra líneas sociales este, que parecían infranqueables antes y hoy por hoy andan buscando eh, una persona que sea la referencia marihuana en la sociedad para empezar a disfrutar en algún momento de los beneficios de un buen aceite de cannabis hecho en casa o de alguna pomada inclusive eh, esto lo ves ¿Lo percibís? Eh, ¿Cuál es el nivel de activismo que hay? Porque muchos fumamos y después colgábamos y yo me, me uh -huh. desactivé. Eh, pero, claro. ¿cuál es el nivel de, de virulencia que tiene nuestra militancia en la Argentina, Celén? Bueno, la militancia canábica en el país, digamos, es muy fuerte. Es más o menos de a partir... Se empezó a formar en el 2000, cuando mucha gente que se fue a España con la crisis del 2001 volvieron con todo ese conocimiento sobre el autocultivo, lo trajeron de España, se puede decir que es una cultura importada lo que es el autocultivo, y ahí se empezó a formar todo lo que es la militancia canábica argentina. Particularmente me voy a, a, a digamos, en el ancho y largo del país hay, no sé, 100 agrupaciones, es muchísimo. Estamos casi todas nucleadas en lo que es el, el Foca que es el Frente de Organizaciones Canábicas de Argentina, Y particularmente en La Pampa se está dando un fenómeno realmente hermoso. El sábado pasado eh, convocamos a, a una asamblea para organizar la Marcha Mundial de la Marihuana, que es el 8 de mayo, el sábado 8 de mayo. Y realmente, digamos, el núcleo fuerte de la asamblea autoconvocada somos 8 eh, personas, 7, y pensamos realmente que iban a ir 15, 20 personas y resultamos ser 50. Eh, nos juntamos acá en Las vías también nos vamos a juntar el próximo sábado, teniendo en cuenta las nuevas restricciones del gobierno provincial en torno al COVID, así que vamos claro. a hacer eh, grupos con, con capacidad reducida de personas, haremos grupos de 20, que es lo que se puede, o grupos de menos personas, al aire libre, obviamente, sin compartir ni porro, ni mate, ni, ni nada de eso. Tal cual. ¿eh? Eh, así que sí, se está gestando eh, un movimiento canábico-pampeano realmente diverso, hermoso. Y bueno, y como feminista también, ¿no? Estamos planteando nuestra postura ahí mismo dentro del movimiento como usuarias, como cultivadoras, como consumidoras, de construir un poco esto que tiene que ver con el consumo de la marihuana, con la planta en sí. Eso también este si podemos hacer la marcha como lo venimos planteando, sería un golazo, pero Viendo la situación sanitaria no creo que podamos hacer lo que queremos hacer. Eh, nuestra idea es llenar la plaza el 8 de mayo con bandas murgas, eh, con las crepitadas que son las tamboras y con talleres de, de cultivo, mesas informativas, ese es nuestro, nuestro objetivo. Pero viendo la situación me parece que lo vamos a tener que hacer todo de manera virtual. Pero bueno, seguimos con, juntándonos, reuniéndonos en las asambleas, empezando a redactar el documento para entregarle al gobernador y al intendente. Muy bien, Así que lo de virtualizar, muy a, y a Yelén, lo de virtualizar lo puede llegar a andar muy bien porque eh, se, ha, se ha transformado un poco aquella pasividad de muchos que teníamos con las redes y con lo virtual sí. en todo lo que estuvo pasando este año y pico. Así que por ahí funciona bien, ¿no? y sí, más sí. allá de que no se pueda hacer la presencial. Y también soñamos con una primavera que nos permita actividades al aire libre, comparticiones. Seguramente la movida no se va a agotar, Angelén, y que va, va No, no, no, esto está recién empezando acá en Muy La bien. Pampa. O sea, el movimiento se está, se está sumando mucha gente realmente. Yo no pensé que íbamos a hacer 50 personas en una asamblea. No me lo esperaba. Eh, así que bueno quedamos súper contentes y, y a seguir trabajando Muy y a seguir bien. reuniéndonos y a, bueno y empezar a conocer reclamos que tienen otras personas también que por ahí eh, que no se nos habían escapado no claro claro eh, estaban pidiendo la adhesión a la ley este en en esta en esta manifestación en esta en este reunirse a Celén este o... sí sí sí Muy sí, eh, La Pampa es una de las, eh, una de las tres provincias que no, que no está adherida. Otra es Córdoba y la otra no me acuerdo realmente cuál es, pero Córdoba lo, este, adhiere esta semana porque estuve reunida con una legisladora, eh, así que esta semana seguramente Córdoba adhiere a la, a la ley nacional. Bueno, pero sí, La Pampa te, todavía no está adherida. Te comparto la noticia del día de hoy eh, de, con respecto a la cuestión en cannabis La Pampa. Eh, uh -huh. hay una presentación que se realizó de parte de diputados y diputadas del FREJUPA sí, sí. para crear el procedimiento provincial de investigación, ¿no? Digo, sí, sí. digo porque sí, sí. En, lo, en lo formal esta vendría a ser la, la nota de hoy. Y la del sábado fue aquella, aquella asamblea, asambleita que vos no te esperabas reunir a este grupo de personas, te sorprendió desde... La verdad es que yo veo vecinas, veo amigos, viste... Por eso te quería hablar de también, te, o te quería preguntar, por ahí tenés conocimiento, de algún cultiveta viste que viene por el consumo eh, adulto, por el consumo recreativo, pero que descubre un mundo de solidaridad al que le puede llegar bien, a venir bien como engranaje. Digo, porque el cultivador por ahí tiene de más, se acuerda de esa uh -huh. vieja dolorida y empieza sí. a haber un, una, una de vinculaciones solidarias, este, impresionante. ¿Tenés alguna? ¿Te, te has enterado o, o pe, pensás que son cuentos que yo escuché? No, no, se trabaja en red, digamos. Todas las asociaciones eh, y los militantes canábicos trabajamos en redes, eh, porque si no es imposible. Yo no puedo abastecer la demanda de, de un montón de personas que, que quiero ayudar. Entonces siempre se trabaja en red. Hay gente que, bueno, que mantiene determinadas genéticas, por ejemplo. Hay gente que tiene semillas, O hay gente que te regala un gotero, entonces después vos le acercas el aceite. Eh, esto es así, es una lucha eh, de todes, y, y si no se trabaja en conjunto y tejiendo redes, es realmente imposible. Y eso es lo lindo, ¿no? Que, que tiene la marihuana que es, es algo tan... Es como el mate, digamos, si lo comparamos. Bueno, justamente ahora en tiempos de COVID no se puede compartir el mate, pero... Eh, el porro también se comparte de la manera, o, o el saber canábico también se comparte de, de una manera similar a la que solíamos hacerlo con el mate, por ejemplo. Puse este ejemplo se me vino a la cabeza, pero siempre en una ronda se suele compartir el porro, lo mismo que sucedía con el mate, pero bueno, ahora no nos... Eh, que no nos permiten, sino que no, no debemos hacerlo. No conviene, no conviene. Vamos a tomárnoslo no. con calma como que no conviene ahora, pero definitivamente si había algo a lo que te referías, me pareció era a la cuestión de la solidaridad y de cómo esta uh -huh. cuestión del cannabis se puede sociabilizar de una manera bárbara, hermosa, y que, y que uh -huh. sabemos ayuda a tener una mejor calidad de vida a tantas personas. Una última, Total, hay, sí. un, hay un costado que no, está, no estamos o viendo o, o no queremos descuidar, que es la repercusión que esto tiene en el mundo judicial. Digo porque también uh -huh. sería esperable que no se persiga más a las personas que cultiva, que no haya más uh -huh. eh, gente detenida por portar cannabis, por tener marihuana sí. para consumo, vienen regulaciones, hay proyectos, ¿qué hay sobre esta cuestión que además tiene so, superpobladas las, las cárceles argentinas? ¿no? También. Bueno, sí, es una realidad, eh, lo que estás planteando es una realidad bastante triste, desesperante, porque sí, los penales están llenos de personas que les encontraron marihuana o que cultivan para autoabastecerse su demanda y no son narcotraficantes, simplemente están detenidos o les, inicia, están o les iniciaron causas eh, por tenencia simple, el 80 70% de, de todos los condenados está por eso, por tenencia simple o por narcomenudeo, eh, nadie está preso por... Este, por ser un narcotraficante, digamos por ser la cabeza narcotraficante, eh, tenemos el fallo Arriola que es del 2009, si mal no me equivoco, eh, y que realmente no se aplica como debería aplicarse. Ya está por terminar la primaria del bueno, fallo Arriola. Acelerado. Sí, tal cual. Exactamente. Ya pasaron... Eh, 12 años. 12 años. Es un montón que todavía no se siga aplicando y que, y que no se lo tenga en cuenta. Eh, Pero bueno, las regulaciones eh, van, van de a poco, eh, es una lucha cultural, eh, pero bueno, eh, en esa estamos y para eso estamos las asociaciones, ¿no? para brindar toda la información que tenemos sobre la marihuana y en vez de esperar al médico ¿no? a que venga y nos diga qué, qué potencial terapéutico tiene la marihuana, si todo este saber en torno a la planta los tienen las personas que que cultivan, las personas que lo usan, que hacen un uso de la planta, no el médico que no tiene ni idea de lo que es una planta. Entonces, no es solamente una cuestión médica el tema del cannabis, es una cuestión que abarca, digamos, el médico se quedaría en el último eslabón. Tal cual. Pero es la persona que te va a recetar para que vos puedas ingresar en el registro, que también eso es una estupidez porque vos no podés, auto, o sea, te dicen que la persona que te va a poder recetar marihuana es un médico y el médico no sabe sobre canales, entonces, ¿qué va a pasar? Y también deja afuera a otros actores de, de salud, por ejemplo, kinesiólogos, psicólogos, acompañantes terapéuticos, los deja por fuera de la ley. Eh, entonces, viste, ya es un problema... Otro problema más que le sumamos a la causa. Sí, sí, sí, pero bueno, cuando viene tan trabada la cosa es porque las personas que se van a tener que arremangar van a tener que dilucidar todos estos aspectos y hacer lo que más convenga, sobre todo si hay una parte de la sociedad a que le vamos a estar reclamando, marcándoles un poquito la cancha en sí. la medida de lo posible, porque, por ejemplo, también va a haber convocatoria a comisión de particulares, profesionales, asociaciones y demás, y me parece que seguramente la vamos a, a ver a Yelén Vitale ahí dándole un poco de cátedra a les legisladores. Ayelen, <risa> la verdad es que estamos muy muy contentes de tenerte por acá y muy agradecidas. Sí, yo también realmente estoy muy contenta de estar al aire de Kermés. Eh, bueno, este año no puedo estar en la columna, estoy tratando de terminar mi carrera, entre otras cosas. También estoy en Radio Nacional, en otra radio de Provincia de Buenos Aires, de, un, de la Regueira, así que me ha sido imposible eh, estar este año en Kermés, pero, pero bueno, cuando tenga un poco más de tiempo estaré ahí firme. Muy gracias. bien, muy bien. Che, Shalene, este lunes a las diez y media es la Nacional. Radio... Eh, a las 9 de la noche hasta las diez y media. Ah, de 9 de, ah, a diez y media. y media. Muy bien, muy es bien. Es una hora que estamos ahí en, en Nacional haciendo Radio cannabis. Gracias, Genia. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Hasta pronto, gracias. A Selén Vitale, la maestra de la columna canábica de la mañana, que la conseguimos a la tarde y la compartimos contigo. ¿Qué tal?